Animes Radio. Acorda Wikipedia. No existimos. ¿Qué hay? Hay un artículo sobre nosotros. Esto, Esto es, es... Is. is. Is.. is, is hispania hispania radio. radio. El primer anime porcas hispano. Hecho por hispanos para Latinoamérica y el mundo. Con sus conductores. Deko Deco, 1 Super Caramel 18 Rekord 1 no. Shiro Ayo Sugaste Tocando de diferentes temas sobre anime, manga, konvenciones y mucho más Vemganos todos una vez más damas y caballeros, niñas y niñas o capo y frikis A una que se llama en nuestra animación desconocida e hispanina dator A quien les saluda Lord Shiro A quien les saluda Lord Shiro por el que está ya también saludándoles hito 41 y regresando igual que hizo Deco eh, hace dos episodios pasados regresando de sus cenizas como el ave fénix es nuestro amigo nuestro compañero nuestro hermano que ha regresado desde el primer episodio el neco nocturno muchas gracias que, que oigan la bulla muchas gracias Interfer, bueno, aquí estamos de regreso, soy leco nocturno desde Chile. ¡Yay! <tose> uh, uh. ¡Yay! Yeah! Uh, yeah! ¡Ya ha regresado! Eh, está muerta la audiencia. Gracias, gracias. <risa> bueno, señores, después de esta... de nuestra estimulación, yo estoy darle la bienvenida a nuestros compañeros. Eh, sigamos a nuestro hotel, primero. No, ya como en el episodio 7, vaya qué cosa qué no, muchas gracias a todos los que me están escuchando eh, También muchas gracias a los que están votando en la encuesta, que por cierto, durará hasta diciembre, así que No estoy la oportunidad de votar en ella, eh Y también, eh, que curioso, estamos en noviembre, que por cierto, el pasado 3 de noviembre Fue el cumpleaños número 81, del padre del manga y del anime moderno Nada más y nada menos que el buenísimo maestro Osamu Tezuka. Y vamos a dedicar parte de nuestro episodio al gran maestro Osamu Tezuka. Bueno, ya en episodios anteriores habíamos hablado brevemente acerca de Osamu Tezuka. Y aquí les vemos un poco más del tema ya conociendo su historia a fondo. Osamu Tezuka nació el 3 de noviembre de 1928 en la ciudad de Toyo. Toyonaka al norte de Osaka, siendo el mayor de tres hijos. Fue un dibujante de manga o mangaka como se les conoce en japonés, animador, productor y doctor médico, aunque nunca practicó la medicina. Desde una temprana edad, Tezuka mostró un gran interés por el dibujo y solía coleccionar insectos. A los nueve años escribió su primer manga sobre sí mismo, llamado Pin Namachan. Él creció en Kobe y su madre generalmente lo llevaba al teatro de la ciudad Takarazuka. El teatro se especializaba en obras musicales románticas. Esto es para la audiencia femenina, que luego tuvo un impacto en los trabajos de Tezuka, especialmente en la vestimenta de los personajes femeninos. En un punto de su infancia, los brazos de Tezuka se hincharon y se enfermó. Luego de ser tratado y curado por un doctor, creció un interés por la medicina al entrar en la universidad de Osaka a los 18 años de edad y es ahí donde comenzó a dibujar desde la temaria continuando hasta secundaria. Ya luego, durante su último año de secundaria, encontró un insecto llamado Osamut, Osamuchi, el cual es similar a su propio nombre, así que lo adoptó como su nombre de autor, el seudónimo que algunos autores suelen tener. Al comienzo de su carrera, Como, como mangaka profesional mientras era un estudiante universitario dibujando su primer trabajo, el diario de Machan. Mientras asistía a la escuela en un punto de su vida, él pidió la opinión de su madre si debería ser un mangaka de tiempo completo o continuar con la carrera de doctor. Esta pregunta era sumamente importante para Tetsuka ya que en ese entonces ser un, un, un autor de manga no era un trabajo de, de mucha recompensa. La respuesta que le dio su madre fue, deberías trabajar haciendo las cosas que más te gustan. Así que él decidió entregarse de lleno a la creación de manga, aunque ya luego Tetsuka recibió su licencia de médico, médico general. No la ejerció por su amor al manga. Tetsuka se, se casó en, 19, en 1959 con Etsuko Okada y ambos tuvieron un hijo, Makoto, el cual nació en 1961. Sus primeros trabajos que lo dieron a conocer fueron dos. El diario de Machan, que hizo su debut en 1946, que era una historieta del un periódico, pues, que trataba sobre un Japón luego de la Segunda Guerra Mundial. Y sigue las aventuras de Machan, que quieren aprender el idioma inglés de, de los soldados estadounidenses ocupando Japón. Un año después creó Shin Takarajima, o la nueva isla del tesoro. Ya se fue el manga que hizo el apellido de Suka, muy conocido en hogares japoneses. inspirado en el libro de Robert Stevens, que llamado La isla del tesoro, la adaptación de Pesuka trata de un chico llamado Pete que el una mapa de la isla y pues el embarca en un viaje para encontrarlo. Eh, el estilo de Atacientas es lo que atrajo a muchos tanto que se convirtió en el más vendi vendido con 400.000 copias, construyendo la base del estilo moderno del manga. La popularidad del manga que durante los años 50, con sus trabajos más populares fuera de Japón, como el Emperador de la selva, o como lo conocemos por acá, por occidente, Kimba León Blanco, y, y, y Techan Atomu, conocido en occidente como Astro Boy. Kimba fue publicada en la revista manga shonen en 1950, mientras que Astro Boy fue publicada en la revista shonen kobushan en 1952. Ambas series fueron producidas por un estudio de la posesión de Tezuka, llamado Mushi Productions, el cual lo atozó por ese no, nombre, por, el cual, por aquel insecto que encontró, ya que Mushi significa insecto en japonés. La gran historia del chico robot fue estrenada en forma anime en el año nuevo del 1963, y su transmisión duró hasta el año nuevo del 1966. Estuvo, eh, tuvo mil, eh, 192 episodios. Astro Boy es conocida como la serie que marcó el anime y lo hizo popular no solo en Japón, pero en el extranjero también. Por su parte, Kimba se estrenó en 1965 y trataba de las aventuras de Kimba, un pequeño eh, león, un cachorro que, eh, que se separó de su madre ya luego de ahí, para luego aprender sobre la civilización humana y llevar estas enseñanzas a la selva. Este tuvo 52 episodios en total. Cabe afirmar que ambos, Astro Boy y Kimba, han tenido otras series del mismo nombre. Kimba tuvo una serie nueva, mientras que Astro Boy ha tenido dos. Nuevas historias son consideradas como el comienzo del anime como lo conocemos actualmente. Bueno, con Kimba y Astro Boy, la popularidad de Osamu Tezuka creció durante los años 50. Una de las inspiraciones más grandes al estilo de dibujo de Tezuka fueron las caricaturas de Walt Disney, que también es uno de los más grandes dibujantes en Estados Unidos. Su estilo de arte, al principio fue básico inspirado por Disney al quien Osamu admiraba grandemente y del cual se ha dicho que vio la película Bambi al menos 80 veces, por esta razón se le acredita a Osamu Tezuka como el equivalente a Walt Disney en Japón. A diferencia de Disney que reemplazó su visión de pionero a una mentalidad de empresario, La visión de Tezuka se mantenía fresca, sin necesidad de crear parques de atracciones. Sí. Los muy usuales ojos grandes de los personajes de anime fueron creación de Tezuka, y han seguido siendo usados por, man por mangakas en la actualidad. Bueno, también Tezuka eh, abrió su propio estudio, el cual era Muchi Production. Este fue abierto en 1961 hasta 1973, en el cual se convirtió eh, en el empuje de muchos animadores influenciales que siguieron los pasos de Tetsuka, incluyendo a Akatsuki Chiro Otomo, que es el creador de la película animada más popular en Japón, que es Akira. En enero de 1968, Tetsuka fue invitado por Stanley Kubrick, eh, un director de películas que vio Astro Boy y quería que Tetsuka fuera el director de arte para su propia película. 2001, Odisea, del espacio que es la película más, más, más famosa del director. Tetsuka no tenía el dinero suficiente como para irse de, eh, de su estudio a vivir un año en Inglaterra, así que aceptó la no aceptó la invitación. Tetsuka no pudo trabajar en la película, pero le gustó tanto que ponía la música de la película a todo volumen para mantenerse despierto durante las largas horas de trabajo. Durante su carrera, Tetsuka recibió muchos premios y honores. En 1967 se abrió la exhibición de Osamu Tetsuka, la cual mostró parte de su trabajo en ese entonces. En 1971 fue premio, fue, del premio, fue del premio Osamu Tezuka, en el 75 recibió premios por mangas como Buddha y MWD. En el 82 participó en el, en el manga Expo y recibió el premio Asagi a la creatividad después de la guerra. Otros trabajos de Tezuka incluyen Blackjack, que cuenta la historia de un doctor que practica medicina legalmente, sus habilidades al mejor postor, Jesús creó Blackjack inspirándose en sus enseñanzas en la medicina, y es considerada la tercera serie más famosa de Astro y Kimba. La serie en el primer premio con Anchak eh, como Mangachone La princesa caballero relata la historia de Tiro, una princesa que se hace pasar por chico para tener el trono de su reino, y luego se enamora del príncipe de un reino cercano Digo, no, se conoce en japonés, es el primer manga que denomina como shojo y el primero que comenzó es género. Una de sus historias más controversiales, Adolfo, se explica parte de la Segunda Guerra Mundial. Y cuenta la historia de Sohei Todo, quien busca el asesino de su hermano, que irónicamente los lleva a tres personajes con el nombre, Adolfo, un nazi, un judío y el mismísimo Adolfo Hitler. También en sus trabajos está Fénix, Metrópolis y Tritón del Mar. Osamu Tezuka creó alrededor de 30 trabajos de manga durante su vida. El 9 de febrero de 1989, Tezuka murió de cáncer de estómago. Tenía unos 60 años en aquel entonces. Su tumba se encuentra en el cementerio sousei en Tokio. En 1994 se abre el Museo Tezuka que celebra su trayectoria y en 1997 unas estampillas conmemorativas se distribuyen para celebrar el 50 aniversario de su carrera. Su hijo, Makoto Tezuka, creó producciones Tezuka para extender las series manga de su padre. Recientemente, si sí, tal vez saben, el estudio creó una versión en tres dimensiones en 3D de Astro Boy que se estrenó el pasado 23 de octubre del 2009, para celebrar su cumpleaños 81, como dijo nuestro amigo Chiro, con la cooperación de Magi Animation Studios. Luego de tantos años, luego de tantos años después... Aún se le considera a Osamu Tezuka Como el padrino del anime El padre del manga El dios del manga Y el kamisama del manga Habiendo terminado el tema eh, Es hora de dar nuestras de Opiniones del, del asunto pues. Bueno pues eh, Yo quiero Expresar más bien algo así, Como que mi admiración Por este señor Creo que Son poquitísimas las personas que no han visto a Astro Boy Kimba creo que muchos que seguimos viendo bueno, Kimba más que todo ya que eh, no era muy común que cuando éramos chicos pasaran muchas series de anime por la televisión pero creo que él marcó una gran diferencia sobre lo que es su estilo, muchos conocemos bueno, hablábamos de los ojos grandes en los animes creo que la mayoría tiene ojos rasgados y muy muy definidos Él los hacía como... Bueno, desde mi punto de vista son ojos más inocentes, más puros. Y claro, también como, como no mencionar Metrópolis que es, es uno de sus grandes trabajos también. Creo que él ha sido como un sensei, por decirlo así, para todos aquellos mangakas nuevos y aquellas personas que crecieron con su leyenda, por decirlo así. Sin duda, Osamu Tezuka es una de las grandes mentes del siglo pasado, que trajo un aire nuevo a la animación y al dibujo. El manjo surgió a comienzos del siglo XX por un solo hombre, pero un solo hombre, me lo he dicho, pudo cambiar el concepto radicalmente y convertirlo en una de las fuentes de libros más grandes de Japón. Irónicamente, to todo esto pasó por el conflicto entre los países. Bueno, realmente fueron tres, si contamos Alemania, porque así fue la Guerra Mundial como estaba diciendo, irónicamente todo esto pasó por el conflicto de estos estos países o tres, y el arte de dibujo de un hombre que inspiró a otro hombre a crear un estilo completamente diferente hasta convertirlo en propio en propio del país también recuerdo haber visto uh, Astro Boy Kimba y la princesa caballero cuando era pequeño, y ahora que tengo conocimiento acerca de la persona creadora de estas grandes series, puedo darme cuenta que tiene algo en, que cada uno tiene algo en común, y eso es por el estilo de dibujo de, cada, de los personajes Entonces cada artista de manga Tiene un estilo propio de dibujo Generalmente, el cual se puede puede ser Percibido fácilmente, como es el caso De, digamos Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball Z, Blue of Dragon Y Dragon Quest O Masami Kurumada, el creador de los caballos zodiaco Y Virex. Ambos autores tienen una forma de dibujo propia La cual se puede adivinar Al verla, al menos yo puedo De todo lo malo que pasó en la segunda guerra mundial Eh, le dio inspiración a Tezuka Crear historias con gran contexto Con escenas casi de, de película puestas en un papel Y hacer que una nación completa Gaste más papel En la creación de historietas Que en la creación de papel higiénico Es increíble <risa> No hubiera sido por Walt Disney Tal vez Tezuka no hubiera creado su arte Si no hubiera sido por la guerra Tal vez Tezuka no se hubiera interesado O hubiera creado buenas historias Y, y si no hubiera sido por Tezuka nosotros tal vez ahora mismo no estuviéramos hablando de, de anime entonces es una gran historia y también hay que decir, irónicamente ustedes las chicas que gustan del chollo también es ustedes los chicos un hombre que creó el chollo no fue una mujer qué irónico ¿qué <risa> se <risa> puede decir del maestro de Chucha? Eh es eh, el padre del anime moderno del manga moderno y si no fuera por él Eh, la mayoría de ustedes no podrían la de, de Naruto, pues. Eso sí es la... bueno, verdad. por ser decir una serie entre de tantas otras. Pues, mucha verdad. Por decir una de muchas otras tantas. Bueno, para mí el resulta. Sin duda es uno de los más grandes y mangas que existen. Y también es un animador, pues. Creo la Astroboy, que sin duda es una de más.. una de mis series favoritas en la actualidad. Y ahí creo que para mí lo que una, la película es una de las mejores películas anime que existe, que Metrópolis. muy buena, se las recomiendo, porque hecho... Y bueno, ¿qué más podemos decir? Es decir, fue gran, gran fue un gran editor y sin duda fue un gran hombre. Que descanse en paz. Mm, bueno, yo concuerdo con toda la mí. opinión de mis compañeros de aquí. Además, quiero no, yo una de las grandes series que es de Teksuga es Blackjack tuve el placer de verla de hecho la tengo y uno se da cuenta que ahí realmente hay aspiración y hay más que, que un simple gusto es un, una pasión es como que él transmite a través de su, de su manga y, su, y su, sus creaciones lo que él sentía pues, eh, al hacer esto ya que lo vio como una más que un, un, un, un hobby un, un estilo de vida y me, eh, me parece fantástico de que personas como el creador de Akira y muchos más eh, siguieron los pasos de él porque si no hoy en día nosotros no estaríamos hablando de lo que es el anime así que un gran aplauso para nuestro amigo Tezuka bueno, el maestro Tezuka el maestro Tezuka el maestro específico y bueno, qué decir eh, feliz cumpleaños el señor Tezuka que descanse en paz, que Dios tenga su santa gloria y que quien sabe tal vez algún día cuando ya estemos en otro mundo podamos conocerlo y yo creo que en el cielo todos hablan el mismo idioma así que no importa si hablamos japoneso no. y nos va a enseñar a dibujar ¿no? eh. <risa> ya yo, yo me lo puedo claro. pues, ya una cosa, yo me lo puedo imaginar eso Tezuka dándole no en serio tú te imaginas Tezuka allá en okay. el cielo dándole lecciones de dibujo a los ángeles imagina eso yo me lo puedo imaginar en el cielo en el cielo que dándole, dándole lecciones de dibujo a, a, a los ángeles. Ay, Esta es idea de nosotros Ahorita regresamos, tomaremos un momento de descanso y volveremos con ustedes ¿Eres fanático de los boomerangs? ¿Quisieras poder usar uno que es casi de tu tamaño? Si es así, ven a la escuela de entrenamiento de lanza boomerangs por la maestra Zango ¿Te has preguntado cuál será su secreto para mantener esa forma física para usar su boomerang? Ella te dirá todos sus secretos aeróbicos para mantenerte en forma ¿Cómo lanzar un boomerang y atraparlo con tan solo una mano? ¿Cómo cortar a un enemigo a la mitad? ¿Y cómo golpear a monjes pervertidos sin tener que matarlos? Así que ven a la escuela de entrenamiento Lanza Boomerangs con Sango Ubicada en la región de Musashi junto al Pozo Devorador de Huesos Esquina Tokio número 16 Y recuerda, si pasaste por la cueva de Naraku, estás aún muy lejos Llámanos al teléfono 123-4567. Llama ya ¿Qué esperas? Y lanza boomerangs con Sam. Okay, y regresamos. Ok, estamos de vuelta entonces y vamos a, a continuar ahora con los animes que se estrenaron ahora en la temporada otoño del 2009. Primero vamos con GameFerf, eh, que en alemán significa peleadores. Esta es una serie de acción, comedia, comedia romántica con e y H.E.A.R.M. Hasta el momento tiene 7 episodios, eh, Seno es un estudiante de secundaria, normal como todos los demás, pero eso ocurrió una noche donde a, al explotarse, al día siguiente, obviamente, se da cuenta que es una chica. Ha sido elegido como Kenfer, peleador femenino, que Estos pelean por razones eh, no, no conocidas, sin tener idea de lo que eh, está ocurriendo. No absurdo, eh, se involucra en las batallas, y con, además con otras géneras que también son géneras eh, femeninas. Bueno, también tenemos Taken of Blacksmith, eh, o el Guerrero sagrado, que están en los géneros de fantasía, aventura y temas arenos. Tiene 7 episodios hasta el momento y habla acerca de la familia prestigiosa Campbell. Eh, bueno, como la nueva cabecilla de esta familia, la joven Cecily Campbell eh, sigue una tradición familiar y se convierte en un caballero guardia y toma la espada familiar como símbolo de eh, la tradición. Mientras es atacada por un caballero enloquecido, ella es salvada por Luke, el herrero sagrado que tiene el poder de crear espadas con el poder de destruir poderosos monstruos. Cecily decide ser entrenada por Luke en el arte de la espada, aunque se rehúsa al principio, eh, pero al mostrar ella su valor, él acepta la propuesta. No sabemos cuál será el destino del mundo bajo y el ataque que tienen de parados estos monstruos. Hay que verla. Eh, Mianko, comedia romántica alien. Con sus es que disponibles hasta ahora. Junpei Kosso Taka es un estudiante de segundo año en la secundaria que odia a los gatos y es alérgico a esto. Pasa que el suposto Kaede Mizuno ama a los gatos. Caminando a casa, pateando un gato, desafortunadamente, rompe la estatua del guardián de los gatos. Y por esta causa, el guardián lo no ha con el poder de entender a los gatos, incluyendo el gato de la familia. Ahora, si no cumple 100 deseos a los gatos, el mismo se convertirá en uno. ¿Podrá cumplir sus deseos? Tan tan tan tan. Y continuamos con Seto Kaino Ichison, que significa la discreción del consejo estudiantil. Esta es comedia, parodia y tiene un poquito de harmony. Tiene 7 episodios en total. Bueno, siete episodios afuera y será en tres episodios en total. La historia gira alrededor del Consejo Estudiantil de una escuela privada donde sus miembros, es decir, los miembros del Consejo Estudiantil, son elegidos a través de un concurso de popularidad. Kensuke Saki es el representante masculino en el Consejo. que Está compuesto de chicas solamente. Él es el único chico. La presidenta del Consejo, Kurumi eh, Sakurano, organiza las reuniones del grupo donde discuten sobre sus cursos personales y cómo mejorar la escuela. La serie se basa más que nada en referencias y parodias de animes, de series animes ya existentes. Entonces, esta está muy recomendada para aquellos que quieren reírse luego de un más rato. Y antes de todo, yo vi ese, y creo que la, las, eh, los primeros dos o tres minutos de la serie son referencias a Dragon Ball. Se van a reír mucho, créanme entonces con Friar Frag... Esta es cola de alas, o sea, aunque realmente es un cuento de alas, de que es un, un juego de palabras en inglés. Esta es de acción, aventura, fantasía, y hasta el momento son cinco episodios, y mi cuenta aquí Wikipedia, creo que ya salió el 6. es es una joven maga, eh, Lucy Hitchfair eh, que eh, la tierra de Flore para entrar al grupo de los de los Fire Type Es un gremio de magos que son famosos por los destrozos que dejan en diversas ciudades. En el camino ella se topa con eh, Natsu Dragneel, eh, es un chico eh, buscando un dragón llamado Igneel. Luego Lucy descubre que es de un grupo de los Firefly y al integra o la ing ingresa en su grupo. El manga ya tiene unos 3 años y ya fue así que se esperaba que se de, de larga duración esta serie Kobato es, es una serie de aventura y fantasía que es, por el momento tiene cinco episodios eh, ya publicados por el The video en el aire por eh, está basada en el último manga de la Slam y ha, habla de la historia de un personaje del de mismo nombre Kobato que es una chica inocente extraña y muy ingenua sobre el mundo que la rodea, ella tiene una misión que cumplir, llenar una botella con los corazones de las personas que ella ayude en su camino, para que su propio deseo pueda cumplirse al final. Acompañada por el niño y malhumorado Hiro Yogi, Kobato tendrá que hacer lo posible para ayudar a todas las personas que pueda. Satsameki Koshi, palabras asesoradas de el español. Romance y Yuri, con seis episodios Sumika Murasame ama secretamente a su mejor amiga Ushio Kazama. Ushio es abiertamente lesbiana, pero ella solo gusta el chica que ella decide decir que son lindas. Y Sumika, la representante de la clase con las mejores calificaciones y sin tanika en karate, no cae en la categoría, apuntan con Ushio. Lo peor es que Sumika tiene miedo de determinar su amistad con Ushio, así que cree que, que su moda que le duela. ¿Podrán ser felices juntas? ...vivieron Aoi y Hana... ...la temática es muy similar en esta serie ...y yo creo que lo es porque yo vi Aoi y Hana... ...y se parece mucho... ...y continuamos ahora con... Sora no Otoshimono... ...que significa lo que del cielo cayó... ...este es un haren... ...de fantasía y romance... ...tiene seis episodios afuera... ...Tomeki Sakura tiene el mismo sueño... ...desde la infancia... ...donde ve a una chica con, con Alice... ...que dice que la salve... ...su amiga de la infancia, Sohara Mitsuki lo comencé a hablar con Ishiro Sugata, el presidente del club Nuevo Mundo, para que le ayude a descifrar su sueño, que puede estar conectado con un objeto extraño de color negro que viaja alrededor de la ciudad. Tomo que va a un campo abierto a la medianoche media para ver dicho objeto, el cual es una puerta a otra dimensión, en la que cae una chica con alas que se hace llamar Ikarus, Icarus, o Icaro, que es un Angeloid del tipo más corta. Icarus, Tiene el poder de cumplir los deseos de Tomoki y, y él aprende la responsabilidad de sus sueños. Puede que Tomoki termine con el mundo sin saberlo. ¿Será posible? ¡Pam, pam, pam, pam! También se estrenó eh, Tegami Bachi, que significa eh, la mensajera. Eh, Esta trata un poco de que Gaucher es un empleado de gobierno. La misión de repartir cualquier carta para que llegue a su destino. Una de esas cartas resulta ser un niño Laxange Que pierde a su madre Después de ser atacado por unos machos Lank es inspirado eh, por el trabajo de Goncher Y cinco años después Lang se convierte en una abeja mensajera eh, Pero pasa que Goncher sale de... Eh, sale de Spire eh, <risa> <La madre> de... <risa> sí, eh, está la Sale desaparecido Desaparecido, perdón. Sales, eh, que, claro, se, se pierde y la historia principal comienza desde ahí. Satakao Shisho, o el libro de Bator, eh, es una serie de fantasía y tiene cinco episodios afuera ah, también y habla de un mundo donde los que se mueren se convierten en libros y son almacenados en la biblioteca de Bator, donde cualquiera que lea un libro puede aprender del pasado de esa persona. La librería es resguardada por los bibliotecarios armados, quienes poseen poderes psíquicos y su enemigo es una secta religiosa conocida como Sin de san o Asia a ti, es su traducción al español. Eh, es de género de romance y tiene la demografía de yo y consejistas disponibles hasta el momento. Sahuacopuro Llamada por sus compañeros de clase como Sadako por su apariencia al personaje de la película de terror, El Aro, siempre tiene malentendidos por su apariencia. Ahí hay rumores de que ella es pobre de hablar con fantasmas y poner maldiciones a la gente. Pero luego de hablar con su amor, Chata casi haya, todo comienza a cambiar. Sadako eh, comienza a socializar menos, mejor con los demás y a hacernos amigos. Ella no puede estar más agradecida con Chata por su ayuda. Luego, un 12 hemorcomiencia de los dos, ¿podrán ser felices para siempre? Yo creo que sí. Y terminando con el último, está 11 eyes, que se llama en inglés significa 11 ojos. Es de acción y romance, tiene 6 episodios afuera. Luego de perder su eh, su hermana hace 5 años, Kakeru Satsuki siguió una vida vacía, para luego regresar a la normalidad con la ayuda de su amiga de la infancia, Yuka Miznase, y sus demás amigos de la escuela. Un día, el cielo se pone en rojo afectando solamente a Kakeru y Yuka, que son atacados por unos monstruos. Pasa dos veces el mismo día y ambos descubren que otras personas están involucradas en este fenómeno. Juntos, es decir, Yuka, Kakeru y estas demás personas, tratan de sobrevivir, pero seis sombras se las aparecen. ¿Qué podrán ser? Otras series, pero estas fueron series que tuvieron una segunda temporada, incluyen Queensblade, Darker Than Black... Ashura Crying, Shogoshara, White Album, Harukano Himitsu, Natsu, Noarashi y el ya mencionado hace mucho, Inuyashi. Ok, entonces estos eran los estrenos de la temporada de otoño del 2009, eh, nos vamos a un corte y volvemos. ¿Tratando de resolver un misterio? ¿Alguien te robó dinero y quieres saber quién es? ¿Algún asesino en serie está en tu ciudad y quieres atraparlo? ¡Tus plegarias han sido escuchadas! Aquí te traemos el kit Detectives de L, el mejor y más guapo detective del mundo. Con este kit podrás descifrar y resolver cualquier misterio, desde quién se comió la última galleta hasta casos importantes como solo el gran detective L lo sabe hacer. Este kit contiene el DVD Cómo atrapar un asesino en menos de 30 episodios Maquillaje negro para hacerte ojeras Gotas para dilatarse las pupilas Un juego de jeans deslavados y camisetas blancas holgadas Y un cepillo especial para desordenar tu cabello Pero por tiempo limitado A las 100 primeras personas que llamen en los próximos 15 minutos Se les dará un libro con la biografía de L llamado Mi vida, la historia de L Una suscripción a la revista Deliciosos Pasteles Y un mayordomo junto con una gran dotación de dulces para un año completamente gratis No esperes más Llama ya y ordena tu kit Detectives de L Llama ya al 1 800 engaño, 1-800-ENGAÑOS Los Interfears te estarán esperando tu llamada. El coeficiente intelectual de él se vende por separado. Estamos. Bueno, señores, ¿qué pasa? Mm. Lo que es... Neko Nocturno, Aya y Shiro tuvieron que irse momentáneamente. Así que con, os... con ustedes, además de su servidor Interfear, se encuentran Suki-90... ¡Hola! Caramel18 ¡Hola! Y nuestro amigo que ha regresado nuevamente de sus cenicias, el Deco ¡Hola! Eso eso fue una sátira de los saludos de Stuki y, y el mío, así que chicocito ah, Sí, porque yo, momentáneamente sí como que sonó muy femenino ese hijo, pero que Hola. Vale. Se les, baja, se, se, les baja, se les bajaron o se les subieron, ya saben qué. Como que ah, está, está, está raro eso. Psst, tengo, cuidado contigo. Tengo, cuidado contigo. Vale, tengo, cuidado contigo, no, vale. Contigo. Muy bien. Entonces, ya estamos en nuestra segunda parte, así que vamos a tocar nuestro próximo tema, que es uno de ¿no? adaptación anime a manga. ¡Pan, pan, para, pa, pan! Ya, déjame dejar de hacer eso Ay, porque también. me da la garganta. Uf. Ha sido eh, eh, ha sido un largo día, hay una fiesta en mi casa, así que si escuchan un bullicio, eh, nuestros oyentes ya saben la razón por qué es. ¡Sí, primo! ¿Qué pasó? Eh. Okay ya. Es un primo mío que pasó ahí, que está, parece que está como medio mm, subido de copas. Uh -huh. no, no, claro, muy cuidado. Exactamente. Así que, Caramel, comiénzanos. Yo ya les voy a introducir un poquito acerca de lo que es todo este tema de la adaptación de manga-anime Ok, como dice el nombre, adaptación manga-anime se refiere a convertir el ya existente manga a la animación computarizada de los personajes, o sea convertirla en anime El manga es el guion que los animadores usan para crear la serie animada y como sabemos el manga debe estar más adelantado que el anime para que ambas historias no choquen y se tengan que retrasar el próximo episodio del anime. Esta es una de las razones por que el denominado relleno existe, para que el anime pueda continuar y darle espacio de crecimiento al manga para que luego el anime regrese a la historia original. Este tema es algo complejo y tiene diferentes opiniones por parte de los fanáticos. Si se debería dejar que el manga llegue a cierto número de volúmenes para luego convertirlo en anime y no exista necesidad de rellenos, o sea, Saque o que se saque el anime luego de unos meses y que se ponga rellenos si es necesario Y como hablamos en el episodio sobre el relleno, las compañías de anime compran su espacio televisivo a los canales Y si no transmiten, se cancela el programa, así que se tiene que continuar la historia como se pueda este, bueno, Un buen ejemplo de un manga que duró menos de un año para que su animación se, tra se transmitiera es Saint Seiya o Los Caballeros del zodiaco El manga estuvo en circulación por 10 meses para que luego de su versión anime fuera creada. La serie solo tuvo un relleno, el cual fue la saga de Asgard que muchos pensaron que era parte del guion original puesto que fue un buen relleno, hizo buena transición regresando al guion original. Una de las grandes controversias sobre la versión es cuando se cortan partes importantes de la historia del manga que no salen en la animación. Los más fanáticos o los muy fanáticos de cual sea la serie se sentirán algo decepcionados porque el anime no es exactamente igual al manga. Aun siendo el manga, el guión que los productores deben seguir y un buen ejemplo de esto es Inuyasha. Mencionamos en episodios pasados que Inuyasha venía con una nueva temporada que básicamente es el final original del manga. Pero según muchos fanáticos, partes algo importantes del manga no fueron añadidos en esta segunda animación. Y algunos no estuvieron muy felices, por eso me incluyo. Otro problema es los finales cambiados en el anime con el manga y esto tiene diferentes factores. En muchos casos, el manga no ha terminado y aún falta mucho para que la historia llegue a su planeado final. Pero en muchos casos, el anime tuvo la intención de ser corto con una duración entre 12 a 26 episodios a lo máximo. Así que al final del anime es completamente diferente y a veces deja a los seguidores de la serie con un mal sabor de boca. Aún pensando que pasará con los personajes luego del final. El último factor que el manga... Sí terminó, pero por alguna razón, los productores del manga cambiaron el final, como digamos un final alternativo. Death Note, por ejemplo, terminó algo diferente al manga, pero aún tenía la misma es es esencia de que el personaje principal, Light, muere de la misma forma en el anime al igual que al manga. Spoilers para que no vieron eso. Ah, sí, exacto. Bueno, ya debieron haberlo hecho. Seguro. Continuando. <risa> También están bueno. los animes basados en juegos de computadora... ...que luego tienen una versión manga completamente diferente... ...o a veces una precuela, es decir... Eh, ...así como que salió el primero y luego... ...así como que le, es eh, como años antes de lo que realmente pasó... ...algo así más o menos, no sé, no me puedo explicar bien... ...Facing uh -huh. Eye es un ejemplo claro de esto... ...uno de mis favoritos si llegaron a escuchar el primer episodio... ...el anime se basa en diferentes escenarios del juego... ...los cuales son de larga duración generalmente así que la animación es un poco de cada uno de los escenarios y se pudo añadir más a la serie pero por alguna razón solo se crearon 24 episodios, cosa que me molesta mucho, porque es una buena serie merece al menos 50 episodios sí. mínimo el manga de este salió en diciembre del mi... 2005, perdón, bueno, iba a ser 1900. en diciembre del 2005 mientras que el anime salió en enero del 2006, en esta categoría también Se agrega en Controversia a School Days, que tal vez algunos de ustedes vieron, que en el juego tiene 21 posibles finales, de los cuales uno o dos de los personajes principales mueren. El juego tuvo un manga de solo dos volúmenes, mientras que el anime tuvo 12 episodios y dos especiales, es decir, 14 casi en final. Ambos FaceTime y School Days son los eroje, es decir, eróticos, como alguna vez llegamos a mencionar. A su paso a anime, se les Baja de tonalidad las escenas obscenas, para gusto de la audiencia, no apta a ese tipo de juegos. Fate Stay Night tiene muy pocas escenas algo pervertidas, tal vez uno o dos, y en el caso de Cool Days, las escenas son mostradas menos el acto sexual entre los personajes, aunque cualquiera puede imaginarse lo que estaban haciendo a puertas cerradas, ya sabes. Sí, ex, eh, ¿existen, algunas series, <risas> Existen algunas series que primero salen en anime y luego pasan a manga Como es el caso de las dos nuevas generaciones de Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh GX o GX como, como es conocido acá en Latinoamérica Y Yu-Gi-Oh 5Ds 5Ds Ambos mangas son completamente independientes del anime y GX Es un claro ejemplo de eso, ya que tiene algo de tiempo mientras que el manga de 5 Des solo acaba de comenzar. Yu-Gi-Oh! aún sigue las aventuras de Jaden y sus amigos, pero con personajes diferentes y situaciones diferentes. No puede ser más diferente del anime. Pokémon también tiene un manga que sigue la historia de los personajes de los videojuegos, pero esta es publicada en Japón mayormente con muy pocas copias traducidas a otros idiomas. Hay incontables animes que no terminan como el manga, además del ya mencionado de Inuyasha, ejemplos como Zero Sengos, Pandora Hacks, Scribe, Banfer Knight, Soul Leader, entre otros. Tienen finales adelantados que los primeros episodios se van a correr manga. Además de Inuyasha, otra serie se ha re, revitalizado para crear una segunda temporada, aunque esta es de cero. Fullmetal Alchemist es considerado como uno de los mejores manga anime de esta época. el anime tuvo 51 episodios pero tuvo un final adelantado, ya que el manga y su adaptación al anime son casi completamente diferentes. Full Fullmetal Alchemist 2 es la serie original puesta por el manga menos el relleno de la primera ocasión o temporada. La publicación de un manga de comienzo a final puede tomar años dependiendo de su popularidad o el número intencional de volúmenes puestos por el mangato. La adaptación de esto ya dependerá de los productores Y el plan que usarán para transmitir la serie Y cómo se desarrollará la historia Y si el manga no ha terminado El anime tendrá un final alterno Muy bien, ya terminando Nuestro tema, vamos a comenzar con nuestras opiniones Así que me, Primeramente debo decir Que a mí me agrada Que si van a adaptar Un manga a serie anime Prefiero así que se apeguen A lo que es O sea, la base de la historia O sea, como la esencia de la historia Que sí me gusta que la mantenga A mí, o sea, como algunos fans De repente que les molesta que le hagan cambios A, a la historia y eso, pero bueno A mí no me molesta tanto porque De verdad, o sea, si, si hay que hacer los cambios mínimos Está bien, ahora, si le hacen así Que sí, una cosa Que de, de verdad, que no tiene ni, ni ni pies ni cabeza Con el manga, bueno, ahí sí, sí Es como que, bueno, ahí Este, fallaron un poco. Pero yo creo que es bueno también que que pasen esas cosas porque entonces ¿cuál va a ser la comidilla de los otakus? A los otakus les gusta hablar de que tal empresa que adaptó un manga serio y lo hizo mal y faltó esto y faltó aquello y si, y si ves por ahí siempre están hablando de ese tipo de cosas y bueno, eso también eh, son buenos temas para, no sé, para estar hablando con otros chicos que les gusta el manga y el anime. Eh, sí, porque ¿a, a, qué, ¿A quién no le gusta el chisme? A todos les gusta el chisme Y eso, bueno, es un buen tema de conversación Y más y... Usted a usted de las mujeres <risa> Ay, sí, como, como si a los hombres no les gustara yeah, y además, Bueno, sí yo, yo, no, yo hablo por mí que no me gusta Yo no sé de deco Bueno este <risa> así, Y una serie Que yo pienso que de verdad Me entiende mucho lo que es la historia original del manga y eso es Lovely Complex. Eh, a mí me gustó mucho, yo tuve la oportunidad de leerme el primer tomo, o sea es poquito, pero lo leí todo pues, y es, a, a medida que iba leyendo el primer tomo estaba viendo los primeros episodios y es igualito. Y me gustó mucho pues porque lo leí yo así que en la serie está igual y eso, y esos son, esos son detalles que diferencian de algunas series de otras. Bueno, en mi opinión personal Creo que Si han hecho un anime Tienen que apegarse en manga Aunque yo también creo que a veces Lo hacen como para ver cuál es la reacción De la Como de los televidentes Al ver la serie para ver si es popular o no Para ver si sacan la segunda temporada Porque tampoco se van a echar ese poco real eh, Hacen todo un anime Que tiene riesgo De que a nadie le guste Y lo que van a perder es Cantidades incontables de dinero Por lo menos como Soliditar que duró hasta el 51 y sigue en el manga y de hecho la historia del manga es más compleja que la del la anime. No. O sea, termina uh -huh. todo más flores y bromas y pajaritos y vainas locas. <risa> <Este, risa> otra también. así también es doradora. Yo nunca vi que, que van a hacer En la primera, en la primera temporada quedó así como que medio cortada. O sea, nunca le dan un final al, al anime pues Ajá. siempre uno queda como que cortado como que quiero más quiero más quiero más y eso es lo que quiere el, la productora o la empresa que hace el anime para que si el consumidor vaya hacia ese anime en específico cuando se saca una segunda temporada yo creo que van a sacar una tú no crees Deco? de ver oh entonces sí toradora? se ¿sí, sí se ha confirmado que van a sacar una segunda temporada de toradora No sé, pero en el, en el en el episodio final aparecía... Como si fuera como si fuera un episodio siguiente, de la segunda temporada, mm -hmm. pero no... Te entiendo. Igual que se quiere ahí también. Sí, porque básicamente se quedó en Ryuji diciéndole a, a Taiga que, que él estaba por ella, entonces... Ajá. No me spoileen tanto, no he visto Toradora. Oh, ya, ah, sí, ya sabes, ah, para ah, los bueno, que no bueno. vieron la serie, ahí discúlpame, está discúlpame, casi discúlpame. casi oh. el final. Discúlpenme <ríe> oh. ustedes anti-spoilers. Uh, re, eh, yendo a mi opinión personal, yo estoy igual que Caramel En cuestión de que a mí me gusta, la verdad, que me gusta mucho que algunas Si se van a hacer actuaciones manga anime Me gustaría, la verdad, que siguieran el guión tal y como es O sea, lo que se ve en el manga, quiero que se vea en el anime Pero, siempre hay un pero Si, este, si no, nosotros atacos tenemos que tener La, este, tenemos que estar conscientes de que eso jamás va a pasar así tan concreto O sea, nunca vas a ver un anime que esté exactamente pegado al manga Nunca lo vas a ver claro. Por ejemplo, con Pandora Hearts Que yo estaba de que ¡Ay, no manches! Está súper pegadísimo al, al manga me encanta! Aparte que la trama es buenísima Pero, ¿qué me van saliendo? Bueno, me enteré 25 episodios o Ok, me están dando a entender que van a darle un final de alternativo, va a haber relleno, no sorpres, hubo relleno a partir del capítulo 22, 23. No estaba tan zafado del... del... del, del manga. No, no estaba tan zafada de la historia, pero... Si <risa> sí, muchos fanáticos te juro que de que qué es esto, cómo pudieron hacer esto, no, no, vamos a matar a la compañía, que bla, bla, bla. La comidilla del otaku. Sí, chau. claro, claro, <risa> la comidilla. Entonces de que nosotros Yo creo que hay que tener la mentalidad abierta Que los animes siempre van a tener una, un, A veces van a tener un final demasiado abierto Demasiado alternativo a lo que es el manga y más Cuando el manga todavía está claro. continuando en Japón Si no ha terminado Preferiría ¿Sí? que se esperaran, como dijiste Unos tantos meses Bastantes para que vayan volúmenes demasiado adelante Y así no haya problema y no metan el relleno Y no dejen un Exacto. final tan diferente Bueno, eso sí es verdad, porque después, los capítulos de relleno, ok, hay, vamos a, hacer, vamos a ver, hay unos cuantos rellenos que dan, ri, dan risa o... Que dan cierta gracia o algo así, pero hay otros que no, no, no, son insoportables así. Por ejemplo, Bleach y Naruto. Sí. son los no, rellenos. Los rellenos de, de los rellenos. Sí, es que aparte tan largo... Y que todavía no... Creo que no terminan de salir, ¿verdad? Los tomos. Todavía no terminan. Imagínate. Entonces, no pues. Tampoco podemos ser tan optimistas. <risa> tampoco, tampoco podemos ser tan exigentes en cuestión de que quiero lo que viene en el manga. Exacto. este Bueno, me tengo que ir a, a salvar a, a cualquier cosa que esté por ahí. Nos vemos luego y... Chao Suki, chao... Caramel. Interfile, chao Caramel, y... Chao. Y chao a los que nos están oyendo, nos vemos luego. ¡Corre, corre, corre, corre! corre salva a la familia! Vamos, vamos. Mm. Eh, es... Eh, Teco no quiso decirlo, pero es que tenía que salvar a su familia de, de unas serpientes venenosas que lo hizo a matar, así que tenía que irse. Así que discúlpenlo. Era problemas serpientes familiares. Serpientes mutantes. No. <risa> <risa> Ay, estaba bueno eso Okay ya Entrando a mi opinión sobre el tema Ya para no divagar tanto Personalmente prefiero que los animes Se adhieran al guion original Sin tener que salirse de los bordes Pero también sé que si Un manga es muy popular Generalmente se trae la animación Lo más pronto posible Eso ya es un caso Ahora está Esta es una de las razones Por que algunas series Solo tienen 24 o 26 episodios... Por la rapidez de animar los primeros capítulos del manga... Para luego darle un final a medias... Eso es lo que me moleta. Uno de mis anime favoritos del 2007... Claymore... Solo tenía 26 episodios... O solo tiene 26 episodios... Y el manga todavía continúa... Y está muy bueno a decir verdad... Super... Muchacha... Me lo dices tú En el caso de Claymore... Se cambió el, el capítulo 60 del manga... Que se convirtió en el final del anime... Entonces el manga va ya por 97 capítulos... Y estoy rezando, rezando. Que se pueda animar el resto de la serie. Porque, le, le digo, está muy bueno. Y creo que mm -hmm. podrían hacer un buen capítulo así como para reintroducir a los eh, fanáticos. Sí. El, manga. Pero, verdad, sí. Sí. Sí, es, no es el manga. De verdad, es una vez. Sí, no, eso mismo. Les digo, es bastante bueno. Entonces recientemente, un anime llamado Fairy Tail No lo he visto todavía, tengo que verlo. Acaba de tener su adaptación a anime. El manga va por 144 capítulos. Y le dieron más que tiempo de adelanto para sacar la animación cosa uh -huh. que es bueno. lo que significa que lo más probable es, será una serie larga de tal vez 50 episodios si es que se lo proponen los productores, pero me imagino que si viene con popularidad tal vez sea un poco más largo opiniones de ambos lados de la cerca, es decir, la cerca ya saben lo okay, que uh -huh. eh, están en contra o a favor de esas adaptaciones que pueden o no ser del agrado del fanático Y muchas ocasiones no lo ves Pero bueno, no lo ves O lo ves, todo depende de ti. Exacto Las adaptaciones a anime son buenas Porque como seguidores de la serie Queremos que los personajes se muevan y hablen Ya que trae más acción a la serie Pero sin perder la esencia del manga Bueno, ya terminando nuestro tema Vamos a entrar a nuestra sesión de correos um, Y no están aquí eh, Oye Caramel, eh, ¿dónde están los correos electrónicos? Mm, bueno, no sé, déjame irnos a buscar, creo que por aquí, a ver, a ver... Sí, te ayudo? Ah, Ay, sí. Quédate, Oye, no Interfear. No yo tampoco, Interfear. ¿A que no adivinas qué? ¿Qué pasó, qué? Chan chan chan chan No tenemos correo. No. ¡No, The Humanity! Ok, ¿qué es eso? Bueno, eh, no, no, no. Lo, es que lo escuché en una película aquí. Decidí usarlo. Oh. <risa> okay. Bueno, pues... Oh, Dios mío. Eh, no sé si ustedes escuchan... Audiencia. Que... ¿A que no adivinen qué... Chan, chan, chan. Les mentimos. Y si tenemos correos. Chan, chan, chan. ¿Por qué? <risa> bueno, realmente no tenemos correos. Tenemos... ¿Correos? Bueno, realmente no, no los tenemos. Lo que tenemos es lo que tuvimos la vez pasada. Comentarios, así que, you got comment. Bueno, acaba el primer comentario, dice, me ha gustado mucho en verdad que sí, para los votos esto sería Pandora y Kobato. Y veamos ahora, no haré un mega comment, tengo flojera y es la tercera vez que lo escribo, no pregunten. Pero bueno, eso es de que si las bandas no están en Glitch en o Naruto no existen, es mentira. Hay muchas muy buenas y no vi que nadie mencionara, tal vez no lo oí, a dudas infinity, pero bueno. Ahora en la segunda parte, Suki, adoré cómo hablaste. Te como, Te compro tu traje de maid y te visto con él, ¿Sí? ¿Sí? sí, sí. Ah, y lo siento, a mí sí me gusta el día hoy. Y hasta el Yuri, jaja, ja, sí, soy rarosa. ¿Y qué? Jajaja. Ja, ja. Bueno, me lo voy a... Me voy, excelente trabajo, los comerciales les faltó emoción. ¿Eso es todo? Ah, sí, también solo hay que cuides el ruido inter como que eso hay es mucho bueno me voy adiós ah bueno duas infinity pues sí muy excelente banda de verdad Un... muy muy muy buena las letras son excelentes las melodías todo claro. vamos a tener en cuenta tus opiniones <risa> vamos a tener en cuenta esa... vamos a tener en cuenta esa opinión sobre el ruido disculpen es que a veces se escucha muy alto recuerden esos son recuerden estos son los comentarios del sexto episodio recuerden claro sí, y no Nadie me va a atrapar para vestir un disfraz de maid. Me... me niego. Dilo de, de nuevo, dilo de, de nuevo, dilo de, de nuevo. Me niego. Dilo de, de, de nuevo, cosí más ahí. Dilo de nuevo, dilo de, de nuevo, dilo de, de nuevo. De de nuevo, de de nuevo. Bueno, no, no, no. Pero no quiero. Me quiere. niego, ya. Ya está bien. Continúa. <coughs> ¿Me regresas, no? Eh, bueno, vamos al segundo comentario. Hola, gracias por uh, mandarme saludos. Soy la quinta persona en tenerlos en mi iPod. Felicidades. Felicidades Broken Star Con respecto a su encuesta Mis favoritos son Pandora Hearts Y Sora no Otoshimono No soy seguidor de ningún género Pero si sí un anime me gusta, lo veo Y qué buen episodio, no sabía mucho Sobre las bandas japonesas Me cultivaron de veras Como dice Naruto Bueno, ya uh -huh. están también en mi blog Les mando saludos desde México, cambio y fuera Ah, bueno <ríe> Qué bueno que pudimos um, ¿Cómo se ¿Cómo se dice? cultivar algo en, la, en, la, en las cabezas de los demás, en su conocimiento, darles más información. información que les ayude. Sí, para sí, que vean. ¡Iba a Pandora! ¡Woo! Ya, calmaos, Suki, calmaos, calmaos. ¡Ay, Dios mío, qué vamos a hacer con vos! Okay. le damos al tercero. Dice, hola. ¡Qué genial que ya esté el sexto episodio! Muy bien, chicos, muy bien. Uy, ya, qué eh, buena idea sobre la votación. Ya me recuerda que cada vez estamos más cerca de siempre ¡Uy! Comen, es uh -huh. que me encanta la, la Navidad. Navidad Pues chicos, ¿qué les podría decir? Está genial todo esto de su podcast Sigan así, con mucho ánimo y alegría Pero solo les recomendaría que si graban cuando estén en Skype Pues se escucha a veces pausado Ya por ser... por eso la llamada Sería bueno que grabaran cada quien sus partes Bueno, eso... Esa es mi humilde opinión Pero aún así está genial. Échenle galletas. Ok. Y espero oírlos en el próximo episodio. Ok, <risa> muchas gracias por el comentario. Eh, eso de que cada uno grabamos, vemos nuestras partes. En lugar de hacerlo por Skype. Me tomaría a mí, el editor. Demasiado tiempo. Cosa que carezco de tiempo. Así que mejor lo hacemos por Skype. Y lo hacemos y además, bien por es Skype. Eh, eso mismo. Y es más ameno. Y sí. eso. Pero pero tal vez en algún futuro si es que consigo tiempo lo haremos así. Bueno, y nuestro último comentario por el día de hoy es Hola mis buenos poscarrimatenses. Jeje, mi referencia anterior cumplió su objetivo mejor de lo que esperaba. Lord pues sua. ya soy la nueva oh, para no darles mi opinión de su último capítulo hasta ahora. Pues les diré que este capítulo fue el más divertido de todos. No cabe duda que le ponen mucho entusiasmo a su trabajo. Eso es todo lo que tengo que decir. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Ay, muchas gracias! Nos ¡Ay, ya va... demasiado concreto! Sí, no, y, y corto también, qué raro. Una cosa que un, el, el hombre nos pone un, una Biblia. De hecho. Nos, nos, puso, Así... que, que lo, nos puso que eh, eh, el versículo 18... De, de la página 52. De, de la página 52 de Génesis, yo creo. Yo, yo, yo no... Yo no yo porque no... siempre nos asusta con <ríe> Apocalipsis. Es, hey, voy a decir una cosa. Si van a leer la Biblia, lean Apocalipsis primero, que esa es la mejor parte, en mi opinión. Yo no... Miren, yo voy a decir, sinceramente, yo no puedo leer Génesis, Y no, y no dormirme. Yo, como cristiano que soy, me apena mucho no poder leer la parte de la Biblia, porque es que me aburre. Llama, bueno, pues, Se llama fuerza de voluntad Sí, Bueno, también Apocalipsis me gusta porque es el fin del mundo Y dice muchas cosas malas Entonces eso me mantiene despierto Y muy bien, esa fue el final de nuestros comentarios You got comments Y bueno chicos Este, les tengo que dar una triste noticia Ya saben que esta sección Le pertenece a nuestra compañera Broken Star Pero por cosas personales no pudo estar aquí Así que me pidió de favor que Me encargará de esta sección en este episodio. Así que, si creen que saben mucho del anime, aquí están los hechos del anime. ¿Sabían que el nombre japonés de Genesis Evangelion es el mismo que en Occidente, solo que con palabras diferentes? Uh, no sabía esa. ¿Con palabras diferentes? Es, sí, explícame eso. Sí. Sé que es algo confuso, así que les explico. La traducción del título en japonés Shinseiki Evangelion o Evangelio de la, de la Nueva Era cuando llegó a Estados Unidos Gainax decidió usar el título Neon Genesis Evangelion lo cual no es una gran salida del título original Neon significa nuevo Genesis significa comienzo y Evangelion significa buenas noticias lo que se traduce generalmente como Evangelio así que la versión internacional se denomina como Evangelio del Nuevo Comienzo y el comienzo es una nueva era Oh, sí, porque Shinseiki Evangelion, como dijiste, es Evangelio de la Nueva Era. Entonces, Evangelio del Nuevo Comienzo, porque en Comienzo viene a la Nueva Era. Sí, sí, la verdad, sí, curioso. sí. sí Curioso, pero tiene tiene fundamentos, la verdad. Era. Sí, sí. Claro, claro, no se salieron de lo que es el contexto original. De lo que es el título. Sí, o sea. claro, entonces eso está bien. Sí. También sabían que los... Compartimientos y caprichos de elective L Death Note ¿Se parecen mucho a síntomas del síndrome de Asperger? ¿De Asperger? Sí, Asperger. Ah, sí, yo finalizaba un, mi... un poquito Espérame, ¿qué síndrome es ese? Eh, me tienen que explicar eso en contexto Pero bueno, continuamos <risa> Mira, eh, L tiene un trastorno del aspecto autista Que se caracteriza por tener una inteligencia superior Torpes movimientos físicos Eh, obsesiva atención al detalle, la fascinación por eh, de, determinados temas y problemas sociales. Tiene suficientes síntomas como para diagnosticarlo como el trastorno. Eh, Nir, el clon de L, pero bañando el cloro, porque simplemente es idéntico. También tiene algunos de los síntomas, pero no completamente como L. En cambio, Melo solo posee los síntomas de ser. Obsesivo y agresivo Cosa que a mi me molesta mm, Muy interesante eso Porque nunca he escuchado del síndrome de Asperger De Asperger Asperger sí, Asperger, rápido, mm -hmm. alivio, suena como medicina Así como Alcacercer Suena como Alcacercer, en serio Alcacercer, no, de verdad Ok, continúale, continúale ¿Sabían que muchos nombres de los personajes de Soul Eater Son realmente juegos de palabras De otros personajes o animes? Mm, no, no me sabía eso Por ejemplo, Blair es referencia a una bruja Sid uh -huh. Barrett O Sid y Barrett de, de Final Fantasy Doctor Frankenstein Solo junto en los nombres y saldrá El nombre del famoso personaje Oh, como que si sí? yo no sabía eso <risas> Era demasiado obvio Lupin sí. Kanto, Referencia al anime Aramis Lupin 3 Y Crona Es parecido al nombre de los personajes de Croma De Phantom Mmm, Sí, Phantom Brave, el juego de, de PSP PC, de Yo creo, creo que es un juego de Playstation Para mí, el de el, de, el Dr. Frankenstein. Y Ese es más obvio. Son, eh, estos para mí fueron los más obvios así porque Blair es un típico nombre así de... De una bruja. De una bruja y, y la combinación así. Está bueno, está bueno. Sí, muy, muy buen punto a, a dar. ¿Sabían también que los apellidos de los cuatro personajes principales de Keon fueron escogidos como cada uno de los integrantes de la ya desintegrada banda? b Modu. Eh, no, no sabía eso Mira, muy, inter muy interesante esa, tampoco me la sabía A mí me encanta que menten Muchas cosas reales a los animes También cada instrumento de los dos personajes Concuerda con los que usaban cada miembro De la banda B-Module Yui Hirazawa, Susumi Hirazawa Guitarra, Mio Akiyama Katsuhiko Akiyama, el bajo Ritsu Tainaka Sadatoshi Tainaka, la batería Y Itsumugi Kotobuki Hikaru Kotobuki el teclado. Mm. Ah, muy bueno. Mira, muy, muy bueno eso. Entonces básicamente copiaron los instrumentos y los apellidos de una banda que realmente existió. Sí. Mira, muy bueno. Original, sí está bien. Uh -huh. Y ya como dato extra, otros personajes del anime concuerdan con los apellidos de la banda Da Pilo. The Pilos, ¡Mi favorita! <ríe> incluyen Sawako Yamanaka, Sa... Sawao, Yamanaka voz principal y guitarra rítmica y Nodoka Manabe, Yoshiaki Manabe la guitarra. Eh, mm, Sawao es mi favorito de, lo, de, de la gente de los pelos. Me gusta, me gusta el tipo. yo no los sinceramente yo no los había oído hasta que no soy tan muy No, me, oh, me dijiste que nunca viste Furikuri, ¿verdad? No. Bueno, si viste Furikuri ya los conoces. Okay. Ah, eh, Furi Furi. Sí, porque básicamente el, el soundtrack Como le dicen en inglés eh, de, de La es? serie completa fue Furikuri que lo cantó No, oh. pues yo no vi eh, por, ejemplo, que por ejemplo Si ustedes eh, los oyentes, si ustedes eh, vieron Furikuri y escucharon la canción que Del final, que es Riding on Shooting Star Y la del principio, bueno, no principalmente no, no, al principio La que ponen de vez en cuando que es Little Busters Esas canciones ¿Mais? son de pelos esa, esa me dice que, que Let The kids seek the future Maybe no, kids no don't need, need the masters. masters Just waiting for the little boss. all right ¿Estamos en American Idol o qué? <risa> estamos, estamos haciendo un dúo. Bueno, yo creo que Caramel y yo Haciendo un dúo ganamos American Idol Nosotros ganamos <risa> <risa> Y yo soy contrincante Y soy solista oh. Oh. <risa> Bueno ya, con esto último Terminamos los hechos del anime bueno, interfiero. ahora que me voy acordando. ¿De qué vamos a hablar en el siguiente episodio? Bueno, Shoki, ya como todos tal vez recuerdan... ...ya estamos llegando a Navidad. Y estamos uh -huh. también, también llegando a nuestro episodio de fin de año. Así que creo que sería prudente hablar un poquito... ...sobre lo ocurrido durante el 2009. Así que vamos a hablar un poquito sobre las series que transcurrieron en el 2009. nuestras opiniones, las que nos más nos gustaron... ...tal vez hablar un poquito sobre los animes navideños... ...o algunos episodios que hacen durante la Navidad... ...y bueno, eso es lo que vamos a hablar... ...y así que... ...también recuerden que vamos a, a decir nuestros... ...los resultados de la encuesta... ...exactamente, a los, gracias a los resultados de la encuesta... ...tenemos que dar los resultados de la encuesta... ...y oficialmente mencionar... ...cuál va a ser nuestro ganador del mejor anime del 2009... ...y yo creo que sería mejor también tener dos encuestas... ...una... Por los, por los oyentes y otra por nosotros es decir nosotros en el grupo decidir cuál en nuestra opinión fue el mejor anime del 2009 ¿Qué, qué creen ustedes creo que ¿Sí? Sí, sería buena idea entonces, estaría muy bueno oh, muy bien entonces ya okay perfecto sí. entonces ya lo tenemos tenemos así que eh, hablaremos del examen del 2009 daremos nuestra opinión sobre el mejor anime del 2009 y daremos su opinión de cuál fue ganador en nuestra encuesta bueno ahora como dije ya estoy aquí ¿Y ahora sí puedo hacer mi famosa frase Chicos, oyentes, todos los que nos estén oyendo Y escucharon una enorme grabación Que fue esta, admítanlo, es larga ¿Cómo no pueden dejar un comentario De mínimo, máximo de tres líneas Mínimo uno Y decirnos su opinión Lo que les pareció el, el, el episodio Y cómo tampoco No sé cómo no han podido en estos dos episodios No mandar ningún correo ¿No Malos Niños vida. Niños malos, malo, malo, malo. malos Cómo no pueden, no le robo un minuto de vida, es un minuto de los que tienen. Pues, ahorita mismo se me van a ahí a mandarnos a escribir correos. Correo, Carapá. Exactamente. A escribir correitos, correitos, muchos correitos, sí, que nos gusta leerlos. Sí, porque no necesitamos. Realmente nos los, nuestros comentarios nos gustan, pero nos gusta más Sus correos electrónicos. Así que por favor, tienes que mandar, comiencen a mandar correos electrónicos a spanymesradio/live. Escribe l-i-v-v-e-chica-e Com. Así que comencen a mandar sus correos electrónicos ahora Y muy bien, ya nos muy estamos bien. acercando al final de nuestro séptimo episodio ¡Uy, el séptimo episodio! Así que... Sí, ya es séptimo Dios mío, ¿quién se lo va a creer? También, también, también tenemos que mencionar Y vamos a mencionar también en el episodio de diciembre Que se cumple un año, sí, un año Desde que yo Interfil 1 sacó la idea De un podcast a YouTube Así que... Es un gran acontecimiento, porque esa fue la primera vez cuando saqué sí. la idea. Luego nos tomamos cinco meses, cinco meses, para hacer nuestro primer episodio. Para ejecutarla. Para ejecutarla en nuestro primer episodio en mayo. Así que en mayo del 2010, obviamente, cumplimos un año grabando. Pero en enero cumplimos bueno. un año de nuestra idea. Así que tenemos que celebrar eso también. Así que también... Ahí no fue nuestra culpa que se tardara tanto. Sí, porque recuerden que no teníamos los ni los programas, selección. Y eso. había otros miembros, Santos, ¿sabes? Nosotros no éramos sí. los miembros, los principales miembros. Y, y creo, y creo que ahora en este episodio de diciembre Debemos mencionar un poco de cómo comenzó también la idea, además de también mencionarlo en el en el episodio de mayo del 2010. También recordándoles claro. que eh, gracias por lo, las personas que votaron en nuestra votación de mejores animes de 2010, perdón, 2009, en, en 2009. y que continúen votando porque la votación va a durar hasta navidad es decir 25 de diciembre de este año así que comiencen a votar y tal vez tal vez dure menos dependiendo de cuándo vaya a salir el episodio si comiencen a votar ya sus últimos eh, votos comiencen a pasar eh, la, la votación a sus demás contactos amigos etcétera para que su anime favorito gane también claro. eh, recordándoles que el 3 de noviembre pasado como mencionamos en la primera parte del episodio Fue el cumpleaños número 81 del gran maestro Samo Tezuka, así que que descanse en paz, como mencionamos fue una de las grandes mentes del siglo XX, que uh -huh. será muy amado por nosotros fue afuera y dentro de Japón, uh -huh. bueno más que nada dentro de Japón porque ellos lo sintieron más que nosotros, solamente nosotros somos extranjeros, así que yo propongo que hagamos 10 segundos de silencio por su Y sí, eso fueron 10 segundos. Sí, rápido. <risa> los contamos. Los, los contamos, <risa> los contamos. Podríamos durar un minuto, pero creo que ustedes se cansarían mucho. Claro, es eso, sí. es, eso es verdad. Sí. Más de uno sería a a comer o hacer otra cosa, mientras nosotros duramos nuestro nuestro minuto en silencio. Les, por hasta, hasta hicimos el esfuerzo de cortar la música, ¿no? Eh, no es el De... <risa> <risa> Bueno chicos, así que están... muere. Eh, Perdón, es que es que bueno, es que vi, si es si vi un fratón pasando, pasando por aquí, tenía que matarlo. Ese fue uno de los ataques de, de interferir. ¿no? No ah, no. Acostúmbrate un poquito. Él es así, muy variante bastante, <ríe> bastante. Demasiado De repente van a oír estas cosas Por ejemplo, esto fue un defensivo ratón <ríe> Me asustó, ¿ok? Me asustó Oye, Interfín, yo creo que la audiencia Esta vez estuvo muy callada sí, ah. ¿Qué le pasó a la audiencia? audiencia ok, bueno, vamos, vamos a preguntar Audiencia Por Dios, despierten Ven. Es el séptimo episodio espérame, espérame, espérame. ¡Audiencia! Hola. muy bien, ya, bien, sí así lo que querías, bien, ya, perfecto y muy bien, ya <risas> hemos llegado a nuestro final, número 7 de Hispanime Radio, Radio algún otro nombre que vamos a conseguir así que nos despedimos, este fue Interfield Zuki 90 y caramel 18 y deco ¿Eco? ¿estás ahí? ok, um... Es, ah. un es un maestro en las artes ninjas creo que vino y se ver... reo oh Dios mío oh. bueno está bien ya desayunara bye un beso chao bye ese fue ese fue el chiro que lo dijo de... hola chiro <risa> nos vemos